Saldeón, muy buenas tardes. Las 8 pasadas ya y estamos en Ancheta y Ratia, en Gure Kunkha. Muy buenas tardes, Gina. Kaixo Ahiber. Bueno, estamos aquí como cada viernes, sobre dos viernes con la Asociación Adiski Network de Irún y bueno, tenemos varios temas que comentar, Gina, ¿verdad? Eh, así es. Bueno, vamos a hacer igual un primero eh, un recordatorio a las personas para que sepan dónde, dónde estamos, los días lo, lo dicho Ahiber, los días viernes de a partir de las 8 a 9 de la noche aquí en Gure Kunkha. Eh, nuestra voz, eh, luego también nos pueden encontrar o pueden escuchar las emisiones grabadas en el Facebook R.R.O.T.S.AT y, y nada, aquí estamos Pues en el programa de hoy, Gina, hemos comentado que vamos a hablar sobre la charla que ha habido este mes de octubre y la que habrá en noviembre, ¿eh? porque en directo que tenéis pues una actividad que habéis empezado ya a hacerla, de dar una charla cada mes, ¿verdad? Eh, claro, eh, desde Discretual, ya lo habíamos comentado, eh, daremos charlas hasta el mes de julio, una cada mes. Esto es también para que la gente de, de aquí, nosotros, si bien a Discretual ya tiene un servicio de atención al, al colectivo inmigrante y también algunas personas autóctonas que están interesados eh, con el tema, ya sea por regularizaciones, contrataciones, también queremos que la gente de a pie, de, de fuera, que no llega a la asociación por un u otro motivo, Eh, que se entere que estamos, que hacemos actividades, y que es el colectivo inmigrante. Uh -huh. Pues la charla que ha habido este mes de octubre ha sido sobre la homologación de, de títulos, ¿verdad? Luego vamos a hacer una entrevista, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Eh, bien, eh, la charla fue el día miércoles 20, eh, eh, bueno, tuvimos una buena acogida, podríamos decir. Todas las personas que asistieron estaban interesadas en, en homologar sus títulos de países de origen. Vino la, la ponente que fue Soraya Ronquillo, que está llevando un, pro un proyecto subvencionado por diputación para poder ayudar al colectivo inmigrante a que puedan homologar los títulos extranjeros. Uh -huh. eh, bueno, muchas personas eh, ya saben que homologar no es fácil, es un camino muy duro, sobre todo por los tiempos. Eh, si una eh, además en latinoamérica existen la, muchas personas eh, en, dentro de la universidad existen las licenciaturas que son de 5 años no existen las diplomaturas o los grados como, como hay aquí no entonces homologar las asignaturas depende qué carrera sea qué asignaturas tengas eh, va a ser más fácil o, o más difícil eh, y bueno vamos a eh, luego también entrevistaremos a una persona que está eh, en este momento en todo el proceso de homologación además con el cambio del plan bolonia Eh, eh, que se han, han dificultado un poco más las cosas, hay universidades por, por, que han quitado las homologaciones para que puedan adaptar toda su programación al Plan Boloña, ¿no? sin pensar en que dejan colgadas algunas personas que estaban en plena homologación. Eso mismo va a decirte, Gina, que encima, de, después de todo, viene Boloña, que ¿Qué? no ayuda mucho. Pues sí, algunos <risa> además... Eh, hay mucho desconocimiento del plan bolonia ni los mismos profesores de, en este caso de la upv están informados ni des, desde la administración no sabían qué decirte el año anterior con plan bolonia se dieron charlas se decían unas cosas luego otras algunas personas eh, a las pregun muchas preguntas que se que se lanzaban pues no, no sabían cómo responder y este mismo año para implementar el plan bolonia dentro de la upv también ha sido muy complicado porque en principio el plan bolonia está parecía que estaba pensado para personas jóvenes, sin cargas familiares, porque el Plan Boloño, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, eh, iba a ser todo el día, o sea, a las mañanas las asignaturas, por las tardes de las prácticas, qué pasa con las personas que trabajan, que tienen familia, que no pueden estar todo el día en la universidad. Pues vamos a preguntárselo a, a Rocío, ¿verdad? Eso es, Rocío Calderón es una, persona, es una chica colombiana que lleva un año y medio aquí, en Irún, está casada con un chico de aquí y está en plena homologación de la, de la licenciatura de Derecho uh -huh. Pues vamos a escuchar un poco de música y ya llamamos a Rocío LOS CAMINOS DE LA VIDA NO SON COMO YO una bachata en eh, los caminos de la vida se se titula ¿Te gusta? Hombre, nos encanta a nosotros los <risa> latinos y si no pregunta la Rocío. <risa> Ahora, a ver si está por ahí. Rocío. Eh, Caeto Arracha León. Arrachal León, buenas tardes Rocío? ¿Te gustan las bachateras? Oh, muchísimo! Dime, soy como buena latina. <risa> y además colombiana. <risa> colombiana, sí. Bueno, pues eh, hemos hecho una pequeña presentación tuya, Rocío, eres eh, colombiana y Gina ha comentado que, bueno, eres ya licenciada en Derecho, pero al venir a, a Europa, pues has tenido que, o todavía sigues eh, sin poder trabajar como, como abogada en este caso. Sí. ¿Nos puedes contar sí, un poquito tu experiencia? Igual comentamos un poco, Rocío, cuéntanos, eh, eh, ¿hace cuánto tiempo llevas aquí? Bueno, llevo un año y diez meses aquí en España. Y luego, ¿por qué decides homologar? Bueno, a ver, que soy, primero que todo, soy licenciada en Derecho en Colombia, especializada en penal y criminología, y bueno, al llegar aquí, pues la ilusión mía era poder ejercer o trabajar en algo relacionado con Derecho, ¿verdad? Pero me encontré con la dificultad de que, claro, tenía que homologar mi título y, Y bueno, él se la solicitó al Ministerio de Educación, eh, me homologaron a condición de presentarle 10 materias, materias de Derecho Positivo Español, y bueno, la resolución me salió en mayo del año pasado, y de esa fecha aquí estoy pues presentando dando esas eh, materias que tengo otro lugar. Vale, vamos a comentar, vamos a explicar un poquito qué es la resolución. La resolución es cuando viene un extranjero, eh, presenta sí. una documentación ante una solicitud para empezar para empezar la homologación, entonces cuando desde educación te responden que efectivamente ven que cumples los requisitos, que has terminado la carrera, que tienes efectivamente el título es es real y existe es cuando te dan la resolución positiva y empieza el permiso para poder empezar los exámenes y poder dar las asignaturas que, que según el derecho en España, te faltarían para que se pueda equiparar la, una licenciatura en Colombia con una de aquí, para que tenga las mismas materias eh, que un abogado aquí, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, es correcto eh, Entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya metida en homologación? Eh, estoy desde mayo que me salió la resolución, bueno, a ver, eh, la gran dificultad para las personas que homologamos títulos extranjeros es que en todas las universidades solo existen dos convocatorias al año, es decir, cada seis meses, no no es continua las convocatorias. Entonces, eh, la primera convocatoria que yo me presenté fue en noviembre y comencé en la UPV. Ah, perdona, entonces eh, has, tenido, perdona, has tenido la resolución en mayo del año pasado. Sí. Sí, uh -huh, del 2009. Bueno, y para y claro, eh, mi intención era comenzar desde ya a homologar, pero me encontré con la gran dificultad que en todas las universidades hay convocatorias dos veces al año. Claro, para mayo ya muchas ya habían pasado, las inscripciones eran desde febrero, total que tuve que esperar para presentarme en una convocatoria de noviembre que para el año pasado... Para el año pasado estaba, pues, la universidad, la UPV, la de San Sebastián, comencé allí a homologar. Eh, Perdón, has comentado pues, que tienes 10 asignaturas, ¿verdad? Sí. En noviembre, ¿a cuántas asignaturas te presentas? ¿A las 10? Eh, si tú quieres, puedes presentar a las 10. Si te sientes preparado para las 10, pues, te presentas a las 10. Y si no, a las que tú alcanzas a preparar. Bueno, claro, hay mucha gente que se presenta a todas, pero pero hay mucha gente que no no las estudia y se presenta por probar suerte y la verdad es que yo sí prefiero que cuando me presento a un examen haberlo estudiado y no ir a presentar por presentar, ¿no? Pero yo en esta ocasión me presenté únicamente a dos, eh, pues gracias a Dios las, las pasé y bueno. No, gracias a Dios, gracias, tanto, gracias a tu esfuerzo, ¿no? Sí, sí también, bueno, a mi esfuerzo. Y con, bueno, con la mala suerte de que suspendieron justo ese año, quitaron las homologaciones en San Sebastián, entonces ya me tocó un poco comenzar a mirar, a buscar eso, universidades. Sí, naturales. perdona, Rocío, cuando dices que quitaron las homologaciones en San Sebastián, eso es lo que comentábamos al inicio, eh, sí. por la reestructuración eh, interna de la sí. universidad, tenían que adaptarse al plan Boloña, ¿verdad? Exacto, sí, es correcto. Entonces, bueno, como yo había hecho una red social por internet, Eh, me había metido a estos foros de homologación eh, de muchos extranjeros que están en mi misma situación. ¿Y te encuentras con pues, muchos en los foros? Sí, sí, me encuentro con ellos y con ya con varios, sobre todo colombianas, chicas peruanas, y hicimos una buena amistad y ya ellas, como tenían una experiencia en otras universidades, pues me dijeron, oye, ¿por qué no vienes, concretamente en mi caso, ¿por qué no vienes a Lleida, en Cataluña?, y que nosotros tenemos esta experiencia, sabemos más o menos el temario de qué va y por qué no no vienes aquí y yo dije, bueno, voy a voy a voy a probar porque claro, estuve averiguando en, en ciudades pues muy cercanas y la verdad es que se salían un poco del temario a preguntar más de derecho foral, como cada comunidad tiene En Además eso, ¿no? La, la, no sí, la Las comunidades autonómicas tienen eh, competencias diferentes, claro. al tener competencias diferentes claro. también las las leyes cambian, claro. los reglamentos y, y la forma de actuar. Claro, entonces me decidí, me decidí por Cataluña porque allí no se centraban al derecho en sí de Cataluña, sino al derecho en general. Y bueno, y así fue, y estoy presentando en la Universidad de Lleida, también ya tengo allí dos exámenes aprobados. O sea, que has dado, allí, o sea, que has dado dos en la UPV en, en noviembre del año pasado. Luego en Jaida, sí. ¿cuándo la diste? Una, a ver, perdona, hice dos y de los cuales pasé uno y el otro lo suspendí. Bueno, y luego de allí también otra colombiana que vive en Barcelona me habló de la Universidad de Barcelona y dije, bueno, voy a probar suerte a ver. En homologaciones de títulos de extranjeros, ya un poco por la experiencia, la gente recorre todas las universidades porque Y también digamos probando suerte en cuál puede ser mejor, en algunos de los temas son el temario es mucho más extenso, en otras es también mucho más corto, en otras es en forma de test, en otras oral, o sea hay que mirar O sea todo. que aparte Entonces, de, de estar homologando te vuelves experto en todas las universidades y conoces eh, exacto, la, exacto, más universidades que la misma gente de aquí Sí, sí, sí. Y eh, ya la gente te dice, oye, hasta la universidad no vayas porque aquí no pasa nadie, ahí no quieren, bueno, en fin, ya la misma gente le va contando, entonces ya sabe uno que okay. ya si varias personas te dicen lo mismo una universidad, pues pues sería más o menos, y sobre todo ya cuando es una buena red social y tenemos cierta experiencia, pues nos intercambiamos material entre todas, que la que ya dio le pasa a la otra, o nos dividimos los temarios y son 20 temas, cada una hace 6 y así. Ah, bueno, entonces así, lo tienen muy bien, lo, lo tienen muy bien sí, repartido sí. y además eh, colaboran entre vosotros y vosotras, sí, ¿no? Sí, bueno, la otra dificultad es que el, en la universidad más barata puede costar 140 euros, en mi caso aparte el desplazamiento, bueno. Por ¿140 por, euros a qué te refieres? Eh, ¿Presentarte a todas las asignaturas o por te asignatura? Te 140 euros el derecho a presentarte a las materias, pero a ver, que esos 140 te cubren. Luego las 10 materias, como si te presentas a dos o tres, te vale lo mismo. Pues claro, casi nadie va a presentar las 10 materias al tiempo porque porque trabajan, porque por ejemplo en mi caso soy madre, eh, trabajo, bueno, tengo mi, mi, mis responsabilidades familiares que también me impiden presentar seis exámenes porque no los alcanzo a preparar. Y luego el desplazarte a las diferentes universidades, teniendo en cuenta claro. si trabajas, si tienes con quien dejas a, la a los niños, o ¿no? Claro, bueno, claro, en mi caso, bueno, eh, mi niña pues siempre se queda con mi esposo quien me apoya, que eso también es fundamental, eh, ah, sí. contar con el apoyo de tu pareja, pues si estás casado, contar con el apoyo de tu pareja o de la familia para que se pueda quedar con tus hijos, y bueno… Eh, otra cosa en la que yo he podido establecer con estas redes es que si, bueno, con sus casas, o sea, no tengo yo que ir a pagar hotel, sino pues eh, y estas personas me acogen en su casa... Y, pues estoy los días que tenga que estar para presentar los exámenes es sorprendante es sorprendente el apoyo sí. eh, que hay entre también sí. entre algunos extranjeros en, en algunos casos sí. tam también podemos encontrar casos de que no hay pero o sea sin conocerte de nada solamente como has sí. dicho por foros el que te inviten sí. a quedarte a su casa el poder sí. estar ahí dormir sí. ahí para ir a hacer el examen o sea al sí. final es un apoyo eh, muy importante y, y es como cómo se llega a esto cómo se logran no? La, las redes sociales Eh, yo creo que luego también cuando va viniendo un extranjero se va olvidando igual de de, bueno, de este creo, apoyo que se necesita, pero al final, sí. mira, has tenido creo que suerte en este sentido. Es y que mira, coincidencialmente, Gina, lo que me estás diciendo, coincidencialmente la persona que también es colombiana que vive en Yale, la otra chica que vive en Barcelona, Las dos son colombianas y las dos, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector público con la Corte Suprema, las otras dos chicas, una había sido juez y la otra fiscal. Entonces hemos trabajado eh, para el mismo sector y conocemos gente en común y eso tal vez no, nos dio cierta confianza para... Eh, tanto mira, y, de una y hacia venir, otra Y ¿eh? venirte de Colombia sí. y al final conocerlas aquí además por un foro ¿no? que luego... Exacto, coincidencialmente exacto, de conocernos y oye, tú no trabajaste con, o sea, cosas así comenzar a hablar y no, mira, cuando quieras igual a ellas, cuando quieras venir a mi casa, pues a la orden y lo que necesites y Rocío, y una pregunta, porque el ser juez o ser fiscal en Latinoamérica, como aquí es, es una carrera, también llegar a esos puestos sí. es algo duro y no y complicado, sí. ¿qué hacen estas mujeres sí. aquí? ¿En qué trascenden? bajan eh, bueno eh, hay una chica de estas que trabaja en un buffet de abogados eh, bueno. la otra bueno la otra está dedicada a esa en, a ver ella es bueno auxiliar de geriatría eh, tuvo que llegar a buscar otra manera de ganarse la vida aquí en españa ella bueno una llegó casada con hombre español, eh, tuvieron inconvenientes y bueno, le tocó ella ya buscarse la vida, como se dice, como no podía trabajar en, en su área y no consiguió, pese a a tener a llevar tantos currículos por todo lado, pues le tocó como empezar casi todas las ¿no? extranjeras empezar de cero y la otra, bueno, tuvo un poco más de suerte y en un buffet de abogados la aceptaron, primero como voluntaria y ya luego le contrataron y dando bueno, cuando has comentado cuando has comentado en, en el caso de la otra chica que tuvo que empezar de cero y ir y sí. por trabajos no cualificados vamos a decirlo Exacto. así eh, lo sí. vamos también a enlazar luego a otro tema que es una charla que desde describe vamos a, a tratar sí. en noviembre Ahora, ahora sí. os comento sobre eso. Bueno, igual aprovechamos tu llamada y luego también hablamos un poquito de eso, ya que vemos que has venido, llevas poco tiempo, que te has ido adaptando. Mucha gente sí. también diría, uy, esta chica está muy bien adaptada, está, ha entrado muy bien a la sociedad, sí. pero una cosa no quiere no quita la otra. Sí. Si bien estás eh, ocupada con lo de la homologación, supongo sí. estás trabajando, eh, tienes una niña, eh, sí. ¿cómo llevas la escolarización de la niña? Eh, bueno, no, pues la verdad es que sinceramente mi hija está más adaptada que yo aquí en España, porque, bueno, lo que, que sí quise que, bueno, de entrada cuando llegamos era buscar un colegio donde pues ella pudiera aprender el de euskera, pudiera aprender el idioma de aquí, pues para nosotros y mi pareja que, que es vasca, pues para mí era muy importante que la niña aprendiera el idioma, ¿verdad? Y bueno, eh, se lo transmitimos al técnico de educación y él también nos nos aconsejó y bueno la niña ya en este momento ya habla pues no perfectamente pero habla y entiende en euskera año, di, año y diez y bueno, meses no aquí sí año y diez meses y la verdad es que todas sus amigas son de aquí son niñas que hablan euskera y alguna vez que me salió una oportunidad de irme a colombia por un trabajo eh, pues como fiscal de valentina te vas conmigo me dice Me dice, no, mami, yo me iría de vacaciones, pero yo no me quiero ir de aquí. Ha hecho su también su propia red de amigas, que ella ya está para afincada aquí, que ella dice que iría a Colombia solo voy de vacaciones. ¿Tú te planteas volver a Colombia, Rocío, si ya estás haciendo la homologación aquí? Pues, saben ver, también iría por un tiempo, como todos, hombre, querer ir a, a su país y todo. A ver, pero en la medida de que aquí tengamos una buena oportunidad, pues la idea es homologar el título y poco a poco irnos especializando y bueno, y mirar oportunidades a ver si si puedo lograr y contar con la misma suerte con la que tuve en Colombia, lograrme ubicar en un cargo que donde yo pueda desempeñarme como lo que soy, una abogada, ese es el ideal, ¿no? Y bueno, que si ya no lo consiguiera no último caso, pues ahí sí que de verdad me lo tendría que plantear en... Rocío, comentabas, país, comentabas que la resolución para homologar salió en te salió en mayo del 2009 ¿A partir ¿sí? de que te sale la resolución? ¿Cuánto tiempo te dan un plazo determinado para terminar las, los exámenes? ¿O es un plazo abierto? ¿Lo puedes hacer muy no, lentamente? No, no. no, es un plazo de cuatro años a partir de la resolución Es decir, que si, si mi resolución salió en mayo del 2009 2010 2011 2012 hasta mayo del 2013 tengo plazo para presentar estos exámenes qué pasa Entonces, si no si por lo que sea no puedes terminar la homologación en el do, en mayo del 2013 qué pasaría pierdes sí. los exámenes que has dado tendrías que volver pierden, a solicitar se pierden los exámenes pero lo que no lo que no está para para poder convalidar las materias las algunas materias y las otras tendría uno que volver a empezar aquí a estudiarlas, a ir a una universidad a matricular esas materias o sea es prácticamente como volver a empezar ah, ¿no? o a sea, que, que, que te verías en la obligación de asistir a clases sí. Exacto entonces eso es lo que pues todo mundo luchamos ¿no? para poder sacar en, en cuatro años aunque parece ser que a partir de septiembre del año entrante ya no eh, como la normativa de, de homologación ya cambia, parece que van a ser un poco más exigentes para el caso de, de nosotros los abogados nos van a exigir una práctica jurídica, entonces pues estamos esperando a ver de qué se va a tratar la modificación que va a hacer el Ministerio de Educación al respecto ¿Y eso será, eh, Rocío a partir de septiembre de 2011 o ya está? Pero, no, a partir de septiembre de 2011 me han informado en las dos universidades donde yo he presentado En JV Barcelona me han dicho, mira, a partir de 2011 van a, va a cambiar la normativa, entonces tienes que estar muy atenta, porque aparte de los exámenes de homologación, parecen que ellos quieren exigir una práctica jurídica para el caso de nosotros los abogados, o sea, desconozco... De otras, eh, carreras profesionales te estoy hablando únicamente en la que yo me estoy desempeñando perdón Perdona, Rocío, te vamos a pedir una cosilla que por favor cuando sí. estés eh, no te muevas mucho porque hay momentos en los que se va la señal y te perdemos un ah. perdemos palabras vale, muy bien. vamos ahora bien, sí. vale, muy bien. <risa> yo tenía una pregunta rocío eh, bueno sala de redes y menos mal que tienes eh, amigos amigas y conocidos O sea, sí. eh, ¿has intentado alguna vez calcular todo lo que te ha costado económicamente la homologación, aparte de la carrera que hiciste ya en tu país, en Colombia? Pues en estos momentos, saber ver, unos, dos, tres, por lo menos hasta el momento, unos 800 euros. ¿800 contando euros? Con gastos, contando con gastos, con transporte y Y, y, no, eso, ¿y no estás contando con el hospedaje. Don? Exacto, con el hospedaje y, y alguna que otra comida, bueno, porque que allí, a ver, que cuando claro, te, te dan hospitalidad en una casa, pues oye, mira. No te oímos muy bien, Rocío. A ver, ahora. Sí, sí. Rocío, te hemos perdido. Un poco. ya No, estoy aquí, suciera. Ah, vale. <risa> <risa> bueno, y yo también, eh, Gina, tenía una pregunta para Rocío. Eh, o sea, has hablado de 10 asignaturas que tienes que hacerlas. ...para poder ejercer aquí como como abogada... ...¿tú has o sea, has notado que realmente necesitabas... ...reaprender otra vez estas diez asignaturas... ...que son válidas para ti o... ...es más bien pues no el papeleo y todo el rollo que hay que hacer... ...no, de verdad que a ver, al ser de países diferentes... ...son leyes diferentes y claro pues no sería lógico que ellos fueran homologar sin yo presentar ningún cuando no he estudiado leyes españolas. Normativa entonces, español, constitución sí, española, constitución sí, española, ¿no? Si sí, sí, al final sí, a trabajar, claro, que, el, si quieres trabajar... si sí, el, el derecho penal, penal lo que el, civil, se va el mercantil, todo todos son diferentes, el derecho internacional, privado, el público, todo es diferente. ¿Mm? Hay ciertas materias que sí son iguales, el derecho romano, que eso no varía ni otras un poco más, pero pero las fundamentales, que son las 10 materias que yo estoy que yo estoy ahora presentando exámenes, pues eh, son materias, a ver, que sí, lo, los puntos generales sí que los había visto, pero ya concretamente a aplicarlos aquí en España no. Entonces, sí, este, sí, eso nos comentaba también, eh, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Soraya, que por ejemplo habían carreras en las que no tenías que dar otras asignaturas, por ejemplo la de medicina, porque al final sí. el cuerpo humano, las enfermedades, no eh, va un poco son cosas que, que vamos que somos humanos y que padecemos todas pero luego también nos estaban contando con las enfermedades tropicales que igual un extranjero pues la sabe y una persona de aquí no las conoce pero la también Exacto. también no las conoce porque no tienen la necesidad de, de darlas o yo creo que las darán muy muy por encima pero Eh, o sea, no tienen esa necesidad de, de, de saber de qué van o cómo son, o sea, se, los sabrán igual como conocimiento general, pero como no la, la gente de aquí no las padece, por eso el año pasado creo se comentaba que los extranjeros estaban trayendo nuevas enfermedades ¿no? y, y cosas de estas, y entonces los médicos también se veían un poco en la en, las, en situaciones nuevas. No sé si, eh, creo que estuvi, eh, estuviste también en una charla que se hizo en Fuenterrabía, Eh, hace unos meses donde estuvieron sí. en la mesa diferentes ponentes relacionados con el mundo de la inmigración y se invitó a una médico de una médico de familia sí. eh, ¿no? Entonces la médico comentaba de que nunca había visto una varicela en un niño negro. ¿No? Entonces y que no sabía sí. qué era, cuando le vio la eh, cuando le vio el cuerpo lleno de ronchitas, no sabía qué era, pensaron los médicos que la vieron y la enfermera pensaron que era una alergia. Y luego cuando empezaron a ver la edad, las vacunas y si qué tipo de enfermedades había tenido antes, porque la niña, cross si mal no recuerdo, tenía cinco o seis años. Y total era una varicela y nunca había visto una varicela de un niño negro. no Y era un poco como, y ¿qué es esto? Llamar a los demás médicos que vean también para que conozcan ¿no? que, que este caso se les va a dar. Se les va a dar, sobre todo este médico de familia, además era de Fuenterrabía, ¿no? con, con los senegaleses que están ahí, con las familias que están afincando, con los hijos reagrupados... Entonces, eh, ¿qué, más, qué, más, ¿qué más veremos? ¿no? Sobre todo, si nunca lo has visto, ¿qué más se, se presentará? Y luego se, se contará después de lo que ha pasado en, en forma de anécdota, ya. pero en el momento igual es como, ¿y qué es esto? ¿no? Porque se puede medicar perfectamente para otra cosa, cuando no era lo que, lo que, lo que realmente tenía. Bueno, en el derecho no no no te va a pasar esto, porque ya para eso <risa> estás haciendo las 10 asignaturas de, de homologación de, de ¿no? De, de las 10 asignaturas que te piden donde se, realmente se habla del derecho español, lo que estabas comentando, ¿no? De las leyes españolas. Sí, ahí es lo único con el derecho, el problema va a ser es depende en la en la comunidad donde definitivamente uno vaya a vivir. Qué bueno. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo de aquí a unos años ya no viviera aquí en el País Vasco y viviera en Cataluña? Pues resulta que allí son otras leyes diferentes. Cada comunidad tiene sus propias leyes. y Entonces, también... Por las competencias no autonómicas, ¿no? ¿eh? Sí. No te creas que es tan fácil. Uh -huh. bueno. Porque, claro, si voy a trabajar allí, ya tengo que aprender eh, pues lo exactamente lo que tú dices de las competencias autonómicas de cada comunidad. Uh -huh. Bueno, no sé... Eh, Eh, no sé, Chíver, si tienes algo más que comentar. Eh, igual hacemos una pausa. Eh, Chíver nos pondrá una, una canción y, y os comentar comentaremos también otro tema. Y Rocío, no te vayas, que igual aprovechamos la llamada y, y comentamos un poco del tema que se va a tratar el 24 de noviembre en el Centro Cultural Amaya, el síndrome de Ulises, el desarrago emocional del inmigrante. Muy bien, hasta vale. ahora, ¿eh, Rocío? Vale, vale. <risa> سكاية أحسن ناس الحوف اللحيوم هم لبن حتى البحر داجبكي Guk, ik, guri ataketamak euskarazik, ikasi ziute. Euskara galtzi pena da, netzako, eh? besta asko bezangulte ba. Entzun? Bai, eta etzen hastapenean, etzen bate horrei bezala. Zer orduan baitziren, uh, idillak, bereno. Adierazi? Uh, bueno, Errepublika Plazan, kafe handia zen eta oso alaia. Antxeta irratia, luzaroan bizi. <laughs> Hukuda daktatik gutuz filtruan dintzen duala Ent Principal Arazu Tana da Rocío al teléfono. A ver, Rocío, eh, bueno, vamos a aprovechar, como hemos dicho, la llamada que te hemos hecho, Rocío, porque muchas personas también se pueden plantear de que, ay, mira, esta chica ha venido, desde fuera, está casada, tiene una pareja de aquí, tiene una familia formada, está homologando, eso quiere decir que, o sea, al final eh, estas cosas nos van llevando a suponernos que todo va bien y que todo está genial. Eh, creo que eh, este comentario va relacionado, eh, lo vamos a relacionar con el tema que desde Adisky de Tuak Eh, eh se va a hablar en una charla que va a ser lo vamos a recordar el día 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Amaya. El tema que se va a tratar es el síndrome de Ulises, el desarraigo emocional del inmigrante. Entonces, eh, os comento que este tema lo eh, la persona que va a venir a, a la va a venir a la ponencia es una persona que trabaja en el equipo psicológico de la UPV. La UPV tiene dentro del gabinete de psicología tiene un, una especie de apartado donde trabajan para en atención a inmigrantes. Eh, todo esto va relacionado pues con el síndrome de Ulises, el síndrome voy a hacer una pequeña introducción de qué es el síndrome de Ulises. Eh, bueno, la persona que lleva este gabinete psicológico, la persona responsable es Carmeles Alaverría. El día 24 de noviembre vendrá una persona que trabaja con ellos dentro del gabinete. Eh, bueno, os comento, el síndrome de Ulises es el, el síndrome de Ulises es un, eh, se dice que es, está que uno de los síntomas o, es, o algo, eh, algo que nos puede llevar a suponer que, que un extranjero está padeciendo este mal es que tiene un estrés crónico y múltiple eh uno muchos sabemos que dentro de que el, que Ulises porque el, este nombre lo pone además el, el doctor el psicólogo eh Joseba Chotegi que es un más es, es, es un psicólogo vasco que ahora está trabajando en Cataluña en Barcelona eh, entonces él, él llega al término de de puede atender a muchas personas o llega al término de síndrome de Ulises porque hace referencia a la obra a la obra clásica, a la obra literaria de Homero, ¿no? Ulises, dentro de la Dentro del, del viaje que tiene Ulises, eh, nos, cu nos cuenta Homero, nos, re nos relata Homero que Ulises tardaba tardó 10 años en volver a ver a su mujer, a su hijo, cuando volvió ya ni su perro lo reconocía pero durante, durante todos estos 10 años él intentaba volver, pero estaba perdido, no sabía cuál era su camino, no sabía cómo volver, luego se encontró con muchas adversidades dentro del dentro del retorno a casa y la añoranza de querer volver a casa, los bajones de emoción, el desosiego, el, el, el, el, el, el perder las esperanzas por momentos, y luego otra vez el levantarse emocionalmente, entonces cómo lo iba minando, Como llegó cansado eh, decían que cuando llegó a ver a su mujer y a su hijo eh, que, que estaba muy muy muy deteriorado que parecía que tenía muchos muchos que habían, que no habían pasado 10 años sino que habían pasado muchos más años eh, no entonces luego también nos comenta que el síndrome de Ulises está vinculado a cuatro factores uno de ellos es la soledad en la soledad que siente el inmigrante cuando llega eh, eso también teniendo en cuenta vamos a hablar de forma muy general pero teniendo en cuenta si el extranjero lleva llega solo Es, llega ya con una red social aquí, porque tenemos de todo, no o sea, yo creo que dentro de Esqui de Tuac también se ven muchos casos de que mucha gente ya llega, eh, vienen aquí porque ya tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido, pero también hay casos que no, que hay personas que llegan o sea de la nada, porque de pronto dijeron, mira, me voy a lanzar a la aventura, voy a ver qué hago y, y de pronto se vienen. Eh, luego, ten, eh, el otro factor vinculante también es el sentimiento de fracaso. Yo creo que, eh, bueno, el sentimiento de fracaso también igual va unido a muchos factores. Uno de ellos puede ser el, el venir aquí y que sus expectativas no se vean cumplidas porque no puede trabajar en lo que ha estudiado. Por eso igual muchos muchos deciden homologar el título, como en este caso Rocío, ¿no? Luego, ¿qué pasa con las personas que dentro de la homologación, eh, un poco con... Eh, como ha ido sufriendo Ulises, pues el extranjero igual va, intenta homologar, durante estos cuatro años pueden pasar tantas cosas, un extranjero no solamente viene a, depende eh, cómo entre al país, con qué visado entre, con qué permiso, es una historia muy complicada, pero a esto también eh, hay que ver si está trabajando, eh, con qué permiso cuenta, eh, la, eh, la angustia que te genera el no cotizar, el, no, el tener que renovar la tarjeta año tras año, Esto también depende de la nacionalidad, depende de las condiciones en las que han venido. Entonces, y encima el tener que empezar de cero como la, la compañera que contaba, como decía Rocío que tenía una compañera colombiana que había sido fiscal y que al final no no conseguía ningún tipo de trabajo y tuvo que empezar de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir, cómo ir en contra de estos sentimientos, en este caso el sentimiento de fracaso? Luego otro de los factores vinculantes es el miedo. Los miedos que tienen los extranjeros eh, y luego los miedos que se van creando y se van generando a raíz de ya sea del fracaso, de la soledad, de que ellos mismos empiezan a, a no tener redes sociales, a, a encerrarse en un mundo que... que Que es difícil salir si no tienes algún apoyo emocional, lo importante que es el, el, el tener gente al lado, además eh, además hay que tener en cuenta cómo se vive en Latinoamérica, ¿no? la, las redes sociales, los amigos, ya que en Latinoamérica y en otros países, Centroamérica y otros países latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, africanos, las eh, no existe el, ser, el bienestar social que, que se ve en Europa. Se habla más bien de, del bienestar social, nos lo dan las redes sociales, lo, el apoyo familiar, los amigos. Si alguien está enfermo, pues no existe una seguridad social que te pueda cubrir todas tus necesidades. Digo, no hablo hablo de todas, eh, que, que no te cubren en un 100% todas las necesidades que puedas plantear. Entonces, ahí en, en los países de origen, pues están los amigos, la familia que se hacen cargo un poco de, de, de tu situación, de ayudarte. Entonces, vienes aquí y encuentras una sociedad muy individualista, pues te puede llevar a muchos a muchos trastornos psicológicos y no entender qué está pasando, por qué te tratan así, entonces también la gente empieza un poco con los complejos de soy inmigrante, soy de fuera, soy de otro color, soy pequeño, soy grande, so, o sea, soy diferente, ¿no? Entonces muchas veces el extranjero mismo se va poniendo todas esas cosas, esos adjetivos encima de soy diferente, eh, al final dice soy diferente y nadie me quiere, ¿no? Cuando igual él mismo ha, ha ido creando esta sensación de, de, de, de que es incomprendido, ¿no? Uh -huh. Eh, luego tenemos eh, el sentimiento de lucha por querer sobrevivir eh, para llegar a ese sentimiento de lucha por querer sobrevivir también depende mucho de la situación si estás trabajando cómo te sientes emocionalmente si tienes amigos si tienes apoyos eh, si lo estás logrando si estás logrando mes a mes trabajar enviar parte de tu dinero a país de origen eh, y, y estás luchando porque tu familia en país de origen esté mejor y, y tú aquí igual malviviendo eh, Bueno, todos estos sentimientos van minando al extranjero y, y al final como decía el doctor yoseba eh, chotegui eh, llevan a un síndrome de Ulises y llevan a un, un estrés crónico eh, igual rocío también nos puedes comentar el caso porque no, nos no, además nos llegó el caso de una de una persona que tenía todo tenía todos estos síntomas era es eh, como lo vas contando el doctor achotegui es, es impresionante luego cómo se va lo vas viendo en las personas Eh, no, había, una, había una persona pues que trabajaba de lunes a domingo, tenía que mantener a país de origen, tenía que enviar dinero porque se había hecho de una deuda ahí para venir, eh, se sentía menos, se sentía menospreciada, aguantó todo lo que pudo desde parte del empleador, eh, al final eh, pues tuvo al final esta persona explotó, terminó explotando, fue al médico de cabecera y lamentablemente el médico de cabecera en lugar de decirle, mira, necesitas un descanso ya, o vamos a llamar a una amiga un amigo tuyo, a ver, eh, necesito que, que no esté sola, pues nos enteramos que le mandó al psiquiátrico, ¿no Rocío? Sí, sí, es cierto y aparte de la situación por la que estaba pasando había fallecido la madre de esta chica, esta chica al estar irregular, al no tener dinero no había podido ir a su país de origen por, digamos, a despedir a su madre o sea, para esta chica fue un golpe que ella, lo que menos tenía que haber ido a un hospital psiquiátrico a estar con personas que verdaderamente sí que están un poco enfermas de la cabeza pues esta chica enferma de la cabeza no estaba estaba con una depresión pues fue por fue, todas las fue una cosa puntual verdad o sea sí, cuando sí, sí además cuando tuvimos la oportunidad de ir a visitarla al psiquiátrico sí. porque inmediatamente por suerte nos nos, nos nos llegó el caso nos comentaron fuimos a visitarla al psiquiátrico Y pues estaba sedada, ¿no? Y hasta que la psiquiatra hablara con esta persona, eh, intentar ver qué había pasado o que se tranquilice, estaba sedada. Sí. Uh -huh. ¿Y sigue allí? ¿Sigue allí ya salió? No, ya salió. Ah, bueno. Ya salió. Pero esto ha sido hace ¿cuánto? ¿Un mes? Sí, hace un mes aproximadamente. Duró horas y dos semanas ingresas. El... Uh -huh. lo, ¿no? lo que también tenemos, lo, lo que da mucha pena, ¿no? Es que también los médicos... Tienen muy poco tiempo para… es que es una cosa te lleva a la otra, o sea, los médicos también tienen creo que 15 minutos para cada paciente, 10 minutos, entonces cómo llegar en 10 o 15 minutos a, a, a ver la problemática de esta persona, luego también tener en cuenta que si una persona va a un médico eh, no necesariamente te cuenta todo lo que le pasa en un primer momento, porque igual lo que está esperando es que le mediquen, que le den una pastilla para dormir o, o qué sé yo… ¿No? Entonces, el darnos con la sorpresa entonces, Y además, lo más gracioso era también Que dentro del, del, del grupo, del colectivo se de, Como se enteraron, porque al final Todas están como una piña, decían Pues ya no hay que ir al médico de cabecera Cuando nos, nos pase algo, o estemos tristes O no supamos a quién, a, a, con quién hablar O necesitamos que nos levanten el ánimo y, y creemos que podemos necesitar un medicamento Pues ya no queremos ir al médico de cabecera ¿no? Sí, sí Uh -huh. luego también comentaba el doctor eh, bueno comenta muchos psicólogos que todos es, todas estas patologías van creando brotes psicóticos eh, tuvimos también el caso de un chico que de 25 años que vino en situación normal eh, bueno eso también ellas entre, entre comillas <risa> no. eh, tenía la madre aquí el chico pudo ser reagrupado eh, con 25 años estás Eh, ...con amigos en país de origen... ...con una vida casi formada... ...porque seguro que habrá tenido la novia... ...y todo que tuvo que dejar para intentar venir... Eh, ...a mejorar su calidad de vida... ...porque así lo creyó la madre... ...y luego el chico pues no no se integró muy bien... ...le costó mucho hacer nuevos amigos... ...y le creó un brote psicótico... ...en, en siete meses... Uh -huh. ...en siete meses de pronto se perdió... ...lo encontraron por Bayona... ...porque se tuvo que poner la denuncia... ...luego la comisaría no aceptaba la denuncia de inmediato... ...porque decía no, pues por ahí estará... ...o se habrá ido con los amigos aunque la madre decía pero es que este chico no tiene amigos mi hijo no tiene amigos casi no sale de casa eh, no nos enteramos que luego creó un brote psicótico donde él iba por la calle y decía que la gente hablaba mal de él y que le decían que él era el demonio y satanás o sea cómo se va como como la mente a veces muchas veces puede puede con, con, con uno eh, aunque aparentemente haya estado todo bien y, y luego los deterioros que se dan tan rápido No, yo no sé rocío si tú has tenido muchos estos casos que atender muchos de estos casos aunque las personas vayan simplemente a asesorarse y con, con regularizaciones con reagrupaciones eh, muchas veces hablando con las personas van saliendo cositas que, que ellas ellas no venían a, a hablarlo pero pero luego salen verdad sí mira la verdad es que casi bueno todas las personas creen que en las asociaciones o concretamente en la para la cual trabajamos nosotros que es aqui tú hace pues mucha gente sí que llega y sobre todo las chicas llegan, bueno, eh, buscando información para regular su situación, pero también hay una parte, nosotros tocamos la parte humana, entonces, todo, bueno, en mi caso yo veo como la actitud que llega la persona y digo, oye, te noto triste, ¿qué te pasa? Y comienzan a llorar, y contar a, insultar, a muchas mujeres están dejando a sus hijos, dejan a sus hijos pequeños, venden todo, eh, empeñan todo por venir a buscar aquí eh, no un sueño americano, sino un sueño europeo, poder eh, poder, bueno, eh, dar, darles todo lo que quizás a esas personas no tuvieran... Rocío, que... perdona, Rocío, perdona, te voy a pedir por favor que que otra vez se vuelve a ir un poco la... Eh, se, se cortan las palabras, eh, entonces, igual repítenos la última parte. Decía que que muchas veces en la asociación no solo atendemos los casos puntuales de trámite de, de, de documentos, informales cómo regularse o no, como renovar una tarjeta. También nosotros nos preocupamos por la parte humana de las personas. Estar eh, en caso como decina, no somos psicólogas. es que no te oímos muy bien. Estabas hablando de que dabais eh, pues, ayuda. Me hago otro lado, perdona. Perdona porque no he estado y no me he movido. Ya, a ver, ¿qué hago aquí? ¿Está bien allí? Ah, sí, ah, sí, ahora sí, sí, ya lo sentimos, pero es que es... No. Sí. sí, no, pero no me he movido. <risa> ya, bueno, pero decía que que desde la asociación ADISC y paz que mucha gente cree que allí únicamente nosotros nos encargamos del caso puntual, de asesoramiento sobre cómo regularizarse aquí en el país y otros temas pues que también nos preocupamos por la parte humana de las personas. Muchas de estas chicas también, ya que confían un poco en nosotros porque hemos venido durante su paso, se desahogan con nosotros sobre todo la problemática de la mayoría de dejar sus hijos en país de origen, dejar sus hijos pequeños al cuidado de uno de otro bueno de teni no te sí, eso, teni Teniendo en cuenta que igual lo que se hace es un espacio de escucha sin sustituir a un sí, psicólogo sí, ni nada porque lo que se hace es, bueno, eh, se escucha cuál es la problemática que es lo que está buscando y se hacen las respectivas derivaciones sí. Igual también tenemos eh, por qué la persona que viene necesita un psicólogo, Él necesita simplemente desahogarse y hablar con la gente que se identifica, que se siente a gusto con ella. O sea, no creo que necesiten aire de cajón un psicólogo o un psiquiatra. Luego también tener en cuenta que o sea, en los países de origen eh, a veces el psicólogo está relacionado a la locura. No, y muy poca gente dice, necesito ayuda, muy claro. poca gente. Entonces, ¿ese necesito ayuda es como necesito un psicólogo? Pues tampoco. Lo que has dicho muy bien, Edsiever, lo que lo que se hace mucho en país de origen es mucha vida social, se está mucho con los amigos, se habla mucho, no importa la hora, muchas veces, eh, a las 10 de la noche estás haciendo visitas a las casas, cuando aquí eso, pues no se va no se da. Cuando suena el timbra a las 10 ya es mala noticia aquí. Sí, sí, sí, sí, a ver qué ha pasado, ¿no? <risa> Entonces, por ejemplo, esas cosas, o a las 7 de la mañana, ¿quién te llama a las 7 de la mañana? Y ahí estamos, a las 7 de la mañana, oye, que a, la, a las 4 de la tarde, ¿por dónde vas a andar? Pues por aquí, ah, vale, entonces nos encontramos. O sea, que no dormís. <risa> <risa> no, y se duerme, pero y se duerme y, y, y, y, se, y, se, y, y disfrutamos muy bien. <risa> y luego, o sea, a, a raíz también de, de todo esto, se ha generado lo que es el punto de encuentro. ¿Nos cuentas un poco, Rocío, lo que es el punto de encuentro dentro de Adisky de Tuak? Bueno, el punto de encuentro, eh, pues, nace de, de la iniciativa de la asociación y de las chicas de tener un punto en el cual se puedan reunir, la, bueno, en este caso, las mujeres y tratar temas de mujeres, temas que nos pasan a nosotras. Se trata cómo manejar la igualdad de oportunidades, eh, también cómo manejar la autoestima, cómo aprender a conocerme. Eh, también eh, tratamos temas, sobre todo la mayoría de chicas que trabajan en el servicio doméstico, cuál es el régimen laboral que a ella le rige, cuál es la normativa, cuáles son los derechos que tienen... Eh, también violencia de género o sea ética si sí, vamos, vamos a comentar también que o sea dentro de del puntos de encuentro la como bien ha dicho Rosión nace de la necesidad que se ha ido viendo de las personas de las chicas que llegan que muchas también están solas entonces hemos se ha generado un espacio donde puedan ir las las mujeres conocerse no sé muchas no se conocen de nada son de diferentes nacionalidades de diferentes lenguas Pero al momento del ocio, todas somos iguales, ¿no? Ya lo hemos podido comprobar en la reunión que tuvimos eh, hace unos sábados, mañana tenemos la segunda, eh, el día que estuvimos se plantearon qué es lo que querían, por qué estábamos ahí y por qué habían venido tantas chicas, eran 35 chicas, eh, se, nosotros teníamos la, la expectativa de trabajar con 8 y con 10 pero al final eran 35 chicas eh, luego como como se, se han estado buscando el este este espacio y fueron muy se fueron muy agradecidas, muy contentas, empezamos todas muy tímidas porque no se conocían, el que se presentase cada chica de qué país es Y luego de pronto eh, una chica comentó, bueno voy a contar un poco lo que lo que pasó en ese uh -huh. punto de encuentro, ¿no? Una de las chicas comentó de que la habían tratado mal en un trabajo, la otra también le siguió el comentario, todas tenían experiencias un poco tristes, de pronto se levantó una con mucho desparpajo y se puso a cantar y dijo voy a cantar una canción y empezó a cantar una canción que, que estaba relacionada al éxito. Eh, entonces todas se quedaron así como muy muy cortadas, se empezaron a reír, algunas lloraron, se emocionaron otras se animaron y otra dijo pues nada ah, vamos a hacer un dúo y de pronto una chica de, de una nacional, nacionalidad con otra de otra nacionalidad que no se conocían de nada pero que conocían la canción se animaron y armaron el dúo de y todas también nos quedamos como f eh, luego de eso también eh, después de eso se planteó de que se, se dividiría en dos espacios la primero que sería un espacio una parte muy formal que sería de para poder Eh, trabajar en nosotras mismas nuestras inquietudes y luego tenemos una especie una hora que es un, de, del café, relax, ocio y que y que salga lo que tenga que salir que ahí no hay, como somos somos chicas prohibido hombres, discriminación positiva <risa> eh, estamos con la discriminación positiva, eh, que salga lo que tenga que salir, ¿no? entonces mañana por ejemplo tenemos la colaboración de dos psicólogas de la asociación Ajipase la asociación guipuzcoana de padres separados eh, porque muchas de las chicas querían trabajar lo que era identidad muchas de ellas pierden la identidad o, o generan una nueva identidad muy relacionada a un nacionalismo de, yo soy nicaragüense y en Nicaragua las fiestas se celebran, las comidas, no sé qué y nos reunimos en casa y nos reunimos en casa sin tener en cuenta, por ejemplo que aquí también, eh, que, que esta es otra sociedad, otra cultura y otra forma de ocio que como decía una de ellas no yo quisiera que se hablen con, con las personas que cuando nos juntamos 20, 20, en una casa en una casa pequeña, que no somos putas porque algunas nos trataron de putas, que era una casa de citas, porque subía y bajaba su y bajaba mujeres, y se escuchaban los tacones y no sé qué. Entonces, luego también se, se, se hizo reflexión de, de la convivencia, lo importante que son las reglas de convivencia, lo importante es conocer dónde estamos, de conocer la nueva sociedad de acogida, de, de, de, de contarnos nuestras cosas y nuestras experiencias, de tener un espacio donde podamos todas hablar, de tener un espacio igual donde donde no puede entrar el síndrome de Ulises. Uh -huh. Y si entraba en alguna de ellas, pues decirle, mira, síndrome de Ulises, te quedas en la puerta, pero aquí no entras, sí. ¿no? Supongo que la mentalidad de la gente de aquí tampoco ayuda mucho, ¿no? Tenemos fama de ser bastante cerrados. Bueno, ya está, es, creo que ya no es fama. <risa> Lo hemos corroborado. Lo habéis comprobado. <risa> en algunos casos. Bueno, ahora hay excepciones, ¿verdad? Sí, en algunos de todo. Sí, sí. Bueno, pero en general me da la sensación de que no ayudamos mucho. Sí el ocio es diferente, culturalmente somos diferentes eh, podemos hablar la misma lengua y todo, pero culturalmente somos muy diferentes la estructura de la sociedad es muy diferente, no tiene nada que ver con el país de origen eh, no, y esto no quiere decir que queramos, que lo que estamos diciendo es que queremos vivir como vivimos en nuestros países, eso no es o sea que cuando nosotros hacemos referencia a, esta, a, a estas cosas eh, les pedimos por favor a las personas que digan, es que estos no se quieren integrar, es que estos, no, es que es un proceso Por favor, es un proceso que, que todo tiene su tiempo, hay que conocernos, nosotros también tenemos que conocer dónde estamos y es un proceso que nos lle llevará a algunas más tiempo y a, alg y a otros menos tiempo. Bueno, pero no tenéis por qué abandonar nuestra claro. cultura, no tiene nada que ver. Bueno, ahora se habla mucho de la interculturalidad, ¿no? Porque además ha dicho la, la ministra la, eh, alemana Merkel que, sí. que la multiculturalidad es un proceso, es un... Eh, es un método que no, no funciona que ya lo hemos visto en francia y que no ha funcionado y que y que va al fracaso y está llevando a las sociedades al fracaso eh, ahora se habla del tema eh, se habla de interculturalidad no eh, yo conozco lo tuyo tú conoces lo mío e intentamos convivir pero a estos también se aprovecha se aprovecha muchas eh, no sé mucho eh, se hacen muchos comentarios o muchas críticas eh, fáciles digamos y y se lleva todo a lo negativo, ¿no? Porque Yo creo que esto también lo estamos lo podemos ver en algunos municipios cata, eh, catalanes, uh -huh. como desde desde partidos conservadores, de, desde partidos de derechas, se está haciendo ver que el inmigrante es malo y que la cultura del inmigrante es malo y que si le dejas apertura a la cultura del extranjero se va perdiendo la, la autóctona. Cuando yo creo que no, por ejemplo, vemos a Rocío que ha venido, le ha metido a la niña, eh, se, se ha mentalizado de que estás, estás en una sociedad, que está en la sociedad vasca, que tiene su propia cultura, su propia lengua sus su propios métodos de enseñanza que tenemos las icastolas y, y luego los colegios públicos, los colegios concertados y Rocío al ser extranjera ha optado por su hija en un colegio de habla eh, de, hablo de de lengua vasca no está en una icastola, comentabas sí, sí, Entonces, está en una icastola sí. lo importante que es que, que, el, que, el, que, el, que, el, que el que los extranjeros conozcan esta cultura no se les haga algo algo hostil o algo de eh, impuesto sino que algo que hay que conocer y hay que saber, hay que aprender a querer. Bueno, yo lo siento mucho, pero ya nos quedan solo tres minutitos. Eh, igual, Gina, vamos a recordar la charla del mes eso de noviembre. Es, bueno, eso la recordamos, es el miércoles 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Amaya. El tema es el síndrome de Ulises, desarraigo emocional del inmigrante. Ahí estaremos, los esperamos y bueno, y, y como decimos en Latinoamérica, pasar la voz. Eso es. Vale. Y Rocío, bueno, pues muchas gracias por entrar en, aquí en la, en la Ancheta y ratia y mucho ánimo para los exámenes vale. que te quedan. Así que igual te contratamos luego para los divorcios, para lo, para todo lo que para haya. Todo. Para todo. <risa> Hasta como consejera. También. Bueno, eso, ¿eh? vale. ya, ya hemos visto que, que también como consejera matrimonial, ¿no? Oh, muy bien. Un abrazo. Bueno, Rocío, gracias abur. a ti. Abur, abur. abur. Bueno, pues Gina, ya hemos recordado todo. El 24 de noviembre tenemos una cita en Amaya. ¿Igual eh, recordamos la hora? Sí, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Amaya. Estamos en la en la sala de conferencias, que hay que entrar por la parte lateral, que no hay que entrar por la Plaza Pío 12, ah, vale. que mucha gente también eh, llegó y, y no se enteró. Luego recordar también que podéis escuchar eh, este, el Gure Kunka en el Facebook el Río Chat. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Es que recasco, bueno, Gina. Hasta la próxima, hasta y gracias la a próxima. y gracias a todos por estar ahí. Alabauche está la gorko emankizuna. Tú no puedes volver atrás, por cada vida ya te empuja como un aguido interminable, interminable. Te sentirás a corra Eta perdi dira izola Talvez no haber nacido No haber nacido entonces siempre acuerdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como la pienso La vida es verdad Y ya Como pesan en los pensantos Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un una mujer, ha tomado de uno y uno, un polvo, no eso nada, que no son nada. Entonces siente a